Domingo, 13 de marzo, un único día, b i e f i e r r o Se viene la nueva Expo t u r i n g Extreme Selección. Palpitando la quinta Expo t u r i n g Extreme Internacional a realizarse en septiembre, con la presencia desde Buenos Aires de Niku y Beris. Chicas, colas RI. Sorteos, stands, juegos infantiles, pruebas de aceleración y audio, Bikini Open, bandas en vivo y mucho más. Se viene la nueva Expo t u r i n g Street Selección. Este domingo 13 de marzo, de 15 a 23 horas, Sociedad Rural. Auspicia Municipalidad de t r e l e w